Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en algo que, bueno, está generando bastante interés, ¿no? ¿Cómo la inteligencia artificial puede ser una aliada para crear nuestros propios recursos educativos? Y lo interesante es, incluso si la palabra programación nos suena un poco a chino, vamos a olvidar un momento la IA que solo es, escribe textos o hace dibujos. Aquí hablamos de usarla como programación pues como una especie de asistente creativo personal para el aula. Exacto. La idea central, y es lo que explora el material que tenemos hoy, es usar nuestras propias palabras, ¿sabes? El lenguaje natural, para decirle a una IA qué herramienta necesitamos y que ella, bueno, que ella la construya. Imagina, eh, un juego de preguntas a medida, una ficha interactiva, un formulario de repaso, lo que se te ocurra. Es un concepto que el autor del artículo que vamos a analizar llama Vive Coding. Vive Coding. Me gusta. Sí, algo así, como programar siguiendo la intuición, la vibra de lo que queremos conseguir, pero sin tocar una línea de código directamente. Precisamente. Y nuestra guía hoy es un artículo del blog Vilateria Lo escribe Juan José de Aro y se titula Creación de herramientas educativas con inteligencia artificial. Guía para docentes sin programación y se enfoca, muy importante, en chatbots gratuitos que encontramos online. Deja fuera métodos más complejos. Así que, a ver, nuestra misión es desgranar cómo un docente sin tener ni idea de técnica puede empezar a jugar con esto. ¿Cuál sería el punto de partida? O sea, ¿qué necesito para empezar a programar con palabras? Pues lo primerísimo es elegir la herramienta adecuada. Hablamos de estos chatbots de IA conversacionales. Son sistemas que pueden seguir instrucciones y generar código. El artículo destaca varios, gratuitos que incorporan una función clave para esto que hablamos, un canvas. ¿Un lienzo? Eso es, un lienzo. Y es fundamental porque nos permite ver lo que la IA está creando. Y no solo ver, sino pedirle cambios directamente sobre esa visualización. Entiendo. O sea, no es solo chatear y que te dé un bloque de código, sino que ves el resultado y puedes interactuar con él. Justo. Vale. ¿Y cuáles son las opciones principales que mencionar artículo? Para alguien que empieza, digamos, desde cero. Se centran en algunas claves. Por ejemplo, Gemini, de Google, y ChapGPT, de OpenAI. Son súper populares, muy versátiles, y ambos tienen esta función de canvas, de lienzo. ¿Ajá? Son buenos puntos de partida porque, bueno, son relativamente fáciles de usar. Luego está Quen, de Alibaba. Este está más orientado a generar código web HTML, CSS, JavaScript y también tiene un visor interactivo. Y menciona un par más, pero con enfoques un poco distintos, ¿no? si sí, está Cloud de Anthropic. Este es muy bueno explicando el código que genera, ¿sabes? Ayuda mucho a corregir errores y además los resultados suelen ser visualmente más, más cuidados, más elegantes. Pero tiene una pega, ¿no? Su peculiaridad es que usa lo que llama artefactos. Son visualizaciones del resultado, sí, pero no puedes editarlas directamente ahí mismo, como en Gemini o ChatGPT. Vale. Y luego DeepSeek, que tiene un enfoque más técnico. Es útil para revisar código, pero no tiene opción directa de compartir o editar en su visor. Es más, de apoyo. Entendido. Entonces, así de entrada, Gemini y ChatGPT parecen los más accesibles para empezar a trastear y ver resultados directos. El artículo también nombra a otras plataformas, como Canva Pro o Lovabel, pero aclara que para esta idea de Vive Coding, de crear funcionalidad web con lenguaje natural, exacto estos chatbots con lienzos son el camino principal. O las llamen. Gemini 2.5 Pro, por ejemplo. O si ChatGPT tiene alguna opción para razonar o pensar más a fondo, uh -huh. suelen generar código más complejo y sobre todo más fiable. Y son mejores corrigiendo errores. Claro. Si existe esa opción en la herramienta que usas, conviene activarla. Puede marcar la diferencia de verdad. Tiene todo el sentido, ¿sí? Más potencia para tareas más complejas. Vale, pues una vez elegida, pongamos Gemini o ChatGPT, ¿cómo empieza la magia? ¿Hay que hacer algo especial? ¿Configurar algo? Pues sí, hay que buscar y activar esa función específica, el canvas o lienzo. Al activarlo, se abre como un espacio de trabajo. A un lado, digamos, tienes la conversación con la IA. Y al otro, ves la aplicación web que va construyendo. Y ahí mismo puedes pedirle modificaciones. ¡Ah, qué bueno! En when la función similar la llaman desarrollo web. Es buscar esa opción. Y para asegurarnos de que todos estamos en la misma página, cuando hablamos de estas aplicaciones web sencillas, nos referimos a algo que funcione en un navegador, ¿cierto? Que usa esas tecnologías, HTML para la estructura, CSS para que se vea bonito y Javascript, para que haga cosas, ¿no? La interactividad. Exactamente eso. Y lo bueno es que para herramientas educativas sencillas, lo normal es que estos chatbots te generen un único archivo HTML, y ese archivo ya contiene todo. La estructura, el estilo, la interactividad… Todo en uno, nuestra cabeza. Quiero un juego para repasar los planetas, a una instrucción que la IA entienda y, sobre todo, que convierta en una herramienta funcional. Pues, como decíamos al principio, uh -huh. con lenguaje natural… Pero… ¿Hay truco? El truco es ser lo más detallado posible. Y el artículo insiste en algo fundamental. Pedir explícitamente que genere una aplicación en HTML. Ah, especificar HTML. Sí, es clave. Así te aseguras de que el resultado sea una página web. Algo que funcione en cualquier navegador y que puedas compartir fácilmente con el alumnado. Si no lo especificas, igual te intenta generar código en Python o en otro lenguaje que no te sirve para esto. Claridad ante todo. Vale. ¿Algún otro consejo al redactar esa petición, ese prompt, como se dice ahora? El autor sugiere dos puntos opcionales, pero que son muy recomendables. Uno, pedir que la aplicación sea responsiva. Responsiva. Sí, que se adapte, que se vea bien en pantallas de distintos tamaños. Ya sabes, ordenador, tablet, móvil. Ah, claro, fundamental hoy en día. Y dos, se puede indicar la licencia de uso. Por ejemplo, una Creative Commons, si quieres compartir tu recurso abiertamente. Aunque bueno, esto último se puede añadir después sin problema. Entendido. El artículo distingue dos maneras de enfocar la creación de estas instrucciones. Una es cuando sabemos qué queremos, más o menos, pero no tenemos claros los detalles exactos. Sí. Sería un prompt más, más general, digamos. Por ejemplo… Crea una página HTML sencilla con un cuestionario de tres preguntas sobre el sistema solar, donde el alumno ponga su nombre. Vale. Ok. Genera el código HTML para un minijuego de adivinar animales a partir de pistas. Son instrucciones directas, pero le dejas margen a la IA para que decida los detalles de cómo implementarlo. Y la otra manera es cuando ya tenemos una idea muy, muy concreta. Quizás porque ya hemos probado algo antes o tenemos requisitos muy específicos. El artículo da un ejemplo bastante completo para una herramienta de fichas de lectura. Exacto. Ese ejemplo es mucho más detallado. Pide cosas muy específicas. A ver, decía algo como... Necesito una aplicación en una sola página HTML para gestionar fichas de lectura. Ajá. Debe tener un formulario para título, autor y resumen. Los datos deben guardarse localmente en el navegador. Importante eso de guardar localmente. Tiene que mostrar las fichas guardadas en una tabla. Cada ficha debe tener botones para editarla y borrarla. Quiero poder exportar todas las fichas a un archivo CSV. Y un botón para borrar todo, pero con un aviso de confirmación antes. Vaya, eso es ir al grano, ¿eh? Cubre un montón de funcionalidades. Pero aquí surge la pregunta inevitable. ¿Qué pasa si la IA no lo hace bien a la primera? ¿O si algo no funciona como esperábamos? Imagino que la perfección instantánea es... rara. Rarísima. Vamos, inexistente casi. El artículo lo deja muy claro. El proceso es iterativo. Hay que ir poco a poco. Exacto. Casi nunca sale perfecto al primer intento. La clave está en seguir conversando con la IA, ir indicándole qué ajustar. Oye, cambia el color de este botón. La tabla no me ordena bien por fecha. Necesito añadir un campo más para la editorial. Es un diálogo constante, de prueba y error. ¿Algún truco práctico para este proceso de refinar, para no desesperarse? Uno muy útil que menciona el autor es ir guardando versiones intermedias. Ah, como puntos de control. Justo. La mayoría de estos chatbots te permiten compartir la creación actual mediante un enlace, una URL, pues es buena idea copiar y guardar esos enlaces de vez en cuando. Si haces un cambio y de repente algo deja de funcionar, catacrack, siempre puedes volver a una versión anterior que sí va bien. Es un salvavidas de verdad. Buen consejo, sí señora, muy práctico. Hablemos un poco más de esos lienzos o visores. Mencionaste antes que tienen limitaciones. ¿Qué ¿Cuáles son las más relevantes para un docente que quiera usar esto en clase? Hay varias importantes a tener en cuenta. Primero, la forma de compartir. La mayoría, como Gemini, ChatGPT, Cloud, QN, te permitan generar un enlace para que otros vean tu creación. DeepSeek, según el artículo, no tiene esta opción directa de compartir. Vale. Segundo, suelen funcionar con un archivo único. Todo el código HTML, CSS, JS tiene que estar metido en un solo archivo para que se visualice bien en el lienzo. Esto limita un poco la complejidad. Para proyectos más grandes ya necesitarías otras herramientas. Lógico. Tercero, y esto es importante, la seguridad del navegador. Hay funciones como guardar datos en el dispositivo del usuario. ¿Como lo de las fichas de lectura que comentabas? Exacto. Para que un alumno guarde su progreso en un juego, por ejemplo. Esas funciones a menudo están bloqueadas dentro del visor del chatbot, por seguridad. ¿Y entonces? Vale, que funcionen bien, normalmente tienes que descargar el archivo HTML y abrirlo localmente en tu ordenador o subirlo a una plataforma externa como GitHub o tu Moodle. Ya veo. El visor es más para crear y probar, pero para el uso real a veces hay que sacarlo de ahí. Eso es. Y relacionado con esto, mencionaste antes algo específico sobre las cuentas educativas de Google y Gemini. Eso sonaba crítico para los docentes. Sí, es una limitación muy, muy importante que señala el artículo. Las cuentas educativas de Google Workspace… Las que suelen tener los profes en los coles e institutos. Esas mismas. Pues a menudo no permiten usar la opción de compartir desde el Canvas de Gemini. ¡Ostras! Sí, es un problema. Significa que un docente podría crear algo genial con su cuenta del centro y luego no podría compartirlo fácilmente con sus alumnos mediante un enlace directo de Gemini. ¡Vaya palo! Tendría que usar una cuenta personal de Google, la suya de Gmail normal, o buscar alternativas para alojar el archivo HTML, como subirlo a Drive o a Model. Eso sí que es un obstáculo a tener muy, muy presente si trabajas en un centro educativo con Google Workspace. ¿Y qué hay de permitir que otros modifiquen o adapten lo que creo? Si yo hago un recurso genial y lo comparto, ¿puede otro profe cogerlo y adaptarlo a su clase? Pues depende de la herramienta. GEMI, ChatGPT y Cloud suelen incluir una opción para que quien recibe el enlace haga una copia y la modifique. Lo cual es fantástico, ¿no? Encaja perfectamente con la filosofía de compartir y adaptar recursos educativos. Totalmente. Sin embargo, Crüen, según dice el artículo, no ofrece esta posibilidad. Lo que compartes desde Crüen es una versión final, no editable directamente por otros desde la propia plataforma. Entendido. Interesante diferencia. El artículo también profundiza un poco en las características particulares de Yemini Aparte de ese problemón con las cuentas educativas, ¿qué lo hace destacar? Pues tiene dos funciones bastante únicas, según el texto. La primera es, mmm, bueno, es fascinante. Permite integrar la propia IA de Gemini dentro de la aplicación que creas. ¿Cómo? ¿Dentro de mi propio recurso? Sí. Imagina una herramienta sobre volcanes donde el alumno, dentro de la propia herramienta, tenga un cuadrito de texto. Y ahí puede hacerle preguntas a la IA para ampliar información sobre un tipo de erupción o sobre la historia de un volcán. Todo sin salir de la herramienta que tú has creado. Eso suena increíblemente potente. Para el aprendizaje personalizado, digo, pero imagino que tendrá sus peros. Claro. El principal pero es que estas aplicaciones con IA integrada solo funcionan dentro del entorno de Gemini. Ah. Tienes que compartir el enlace de Gemini. No puedes descargarlas y subirlas a tu Moodle y que funcione la IA ahí. No. Vale. Además, volvemos al tema de las cuentas. Necesitas una cuenta personal de Google para crearlas y compartirlas. Y tienes que asegurarte de que tus alumnos también puedan acceder a Gemini, lo cual puede estar restringido en sus cuentas del centro. Uh -huh. O sea, muy potente, sí, pero con condiciones importantes de uso. Entendido. ¿Y la segunda característica especial de Gemini? Es una herramienta de edición gráfica que han añadido más recientemente. Te permite seleccionar visualmente un elemento de la aplicación que ha generado la IA, un botón, un título o lo que sea, directamente en el lienzo. Y le pides a la IA cambios específicos para esa parte. Haz este título más grande, cambia el icono de este botón… Anda, eso facilita mucho el ajuste fino, ¿no? El no tener que describir dónde está el elemento. Exacto. Hace la iteración, el proceso de refinar, mucho más intuitivo. Muy útil. Muy práctico, sí. Cambiando de tema, pero siguiendo con los problemas prácticos. ¿Qué hacemos cuando la IA genera código con errores? El temido debugging, la depuración… ¿Cómo gestiona eso alguien sin experiencia en programación? ¿Entra al pánico? Je, bueno, el artículo lo presenta como algo normal, parte del proceso. No hay que asustarse. A menudo, los propios chatbots, sobre todo Cloud, Gemini, ChatGTT, detectan los errores si te avisan, o incluso te sugieren cómo corregirlos. Lo primero es leer ese mensaje de error, si lo hay, y pedirle a la misma IA, oye, revisa este código, que parece que hay un error aquí. Vale. Pedirle que se autocorrija. Eso es. ¿Y si la IA se emperra, cómo se dice? Si no da con la solución o la corrección que propone sigue sin funcionar. Aquí el autor propone una estrategia, bueno, curiosa. La colaboración entre IAs. como que colaboración entre IAs? Pues si estás atascado con una IA, por ejemplo en Gemini, y no resuelve el problema. Copias el código problemático y se lo pegas a otra IA diferente, a Cloud o a ChatGPT o a la que sea. Ah... ¿Una segunda opinión? Exacto. Le pides que encuentre el error o que te sugiera una solución. Y con esa nueva perspectiva, con esa propuesta, vuelves a la IA original y le dices, implementa esta corrección que me ha sugerido tu colega. Qué bueno. A veces, esa segunda opinión artificial desbloquea el problema. Distintas IAs tienen distintos puntos fuertes. Interesante enfoque. Sí, señor. Usar una IA para auditar a otra. Me lo apunto. Vale, hemos creado la herramienta, la hemos ido puliendo, hemos apañado los errores. Llega el momento clave. ¿Cómo la hacemos llegar a los alumnos de forma práctica? El artículo resume tres vías principales, tres opciones. Opción A, la inmediata. Compartir el enlace directo que te genera la plataforma de IA, Gemini ChatGPT-Quen. La más rápida. La más rápida, sí. Y como dijimos, es la opción obligatoria si tu aplicación de Gemini usa la IA interna. El inconveniente es la dependencia de la plataforma y esas posibles limitaciones de las cuentas que comentamos. Vale. Opción B. Opción B. La versátil. Guardar el código como un archivo HTML. Copias todo el código que te ha generado la IA, lo pegas en un editor de texto plano, importante, blog de notas, texteady, talgo así, nunca Word ni LibreOffice Writer, y lo guardas con extensión .html. ¿Y ese archivo? Ese archivo se puede abrir en cualquier navegador, sin conexión a Internet si no necesita datos externos. Y lo puedes distribuir como quieras. Subirlo a Moodle, a Google Classroom, enviarlo por correo, ponerlo en un pendrive. Te dan mucho más control e independencia. Me gusta esa opción. ¿Y la C? Opción C. La avanzada. Subir el proyecto a una plataforma de alojamiento como GitHub. Esto permite tener los archivos online y presentar tu herramienta como una página web accesible públicamente. Requiere un poquito más de conocimiento técnico, claro, pero le da mayor visibilidad y permanencia a tu recurso. El artículo menciona guías para esto, pero no entra en detalles. Bien, tenemos las opciones para compartir. Clarísimo. El artículo finaliza con una tabla comparativa muy útil, resumiendo los pros y contras de cada chatbot para esta tarea. ¿Podríamos extraer la esencia de esa comparación? ¿Para ayudar a decidir por dónde empezar o qué esperar de cada una? Claro. La idea principal, resumida, sería algo así. Gemini. Su punto fuerte es el canvas interactivo con esa edición visual tan cómoda y la capacidad única de integrar su propia IA, pero ojo, con cuenta personal. Sus debilidades, que la IA integrada solo funciona dentro de Gemini y el bloqueo de compartir con las cuentas educativas. Es ideal para prototipos rápidos o si quieres experimentar con IA embebida y asumes esas condiciones. Vale. Chat GPT. Chat GPT, muy fácil de usar para generar código, editar en su lienzo y compartir. Es muy versátil. Su punto flaco suele ser la estética. Los diseños que genera tienden a ser muy, muy básicos, un poco pobres visualmente. Es bueno para iterar o si la funcionalidad pura es lo principal, pero quizás no si buscas un diseño atractivo desde el minuto 1 Entendido. QN. QN es una interfaz visual llanera que es súper sencilla de utilizar. Nos permite rápidamente dar una forma visual a nuestro proyecto. SUSUF es tan llano como una tabla mecánica en la que puedes conectar componentes fuentes de datos y editar visualmente uno a uno tus conexiones y controles. Sus puntos fuertes son la mediación de estructuras ágiles e interfaces de prototipos sumamente rápidos, pero quizás no sería la mejor opción si buscas una solución para un proyecto bastante complejo o que quieres añadir gran funcionalidad. Win. Su opción de desarrollo web es buena para generar estructuras web HTML, CSS, JS con su visor. La limitación principal no permite que otros modifiquen fácilmente el recurso compartido desde la plataforma. Es interesante si necesitas algo un poco más estructurado web y la edición colaborativa posterior no es tu prioridad. ¿Y Cloud? El que explicaba bien. Cloud. Destaca por sus explicaciones claras del código. Ayuda mucho en la depuración y suele generar diseños más elegantes, más cuidados. Su gran pega, no puedes editar directamente en su visor, en sus artefactos. Tienes que pedirle cambios en el chat. Es ideal si valoras entender bien el código, si necesitas ayuda para refinarlo o si buscas una mejor estética, pero asumiendo esa falta de edición directa en el visor. Ya. Y DeepSeek, el técnico. DeepSeek. Es más técnico, sí. Útil para revisar y validar póligo. Sus contras... No tiene botón de compartir ni edición en el visor. Se usaría más como un apoyo técnico para comprobar una solución que como la herramienta principal para crear y distribuir desde ahí. Perfecto. Ese resumen ayuda muchísimo a navegar las opciones. Entonces, recapitulando un poco todo esto, el mensaje de fondo de este análisis de este artículo es que la IA está dejando de ser una herramienta abstracta. No, se está convirtiendo en algo tangible que permite a cualquier docente, sin necesidad de ser programador o ni programador, crear sus propios materiales interactivos. Es casi como, como tener un pequeño desarrollador personal bajo demanda. El vibe coding ese en acción. Exactamente. Es una democratización de la creación de recursos educativos. Permite una personalización que antes era, bueno, impensable, sin tener conocimientos técnicos o un presupuesto para contratar a alguien. Puedes adaptar los materiales al contexto específico de tu aula, de tus alumnos. Por supuesto, como siempre que hablamos de IA, el uso responsable y ético es fundamental. Pero la puerta que se hable para la innovación en el aula es enorme. Y pensando en esto, en esta facilidad con la que un docente podría potencialmente crear recursos hiperespecíficos para su clase, me surge una reflexión final, una pregunta que de hecho lanza el propio artículo de forma indirecta. Si cada profesor, cada profesora puede generar sus propios materiales a medida con IA, ¿qué pasará con el movimiento de los recursos educativos abiertos? Los REA, esos materiales creados para ser compartidos y adaptados libremente. Es una buena pregunta, sí. Veremos una explosión de recursos únicos, pero quizás muy fragmentados y difíciles de encontrar. O surgirán nuevas formas de compartir y adaptar estas creaciones personalizadas, quizás usando la propia IA para facilitar esa adaptación. Mm. Un panorama interesante, sin duda. Algo en que pensar. Hasta aquí nuestra exploración de hoy sobre cómo la inteligencia artificial puede potenciar la creatividad docente sin necesidad de saber programar. Esperamos que haya sido una fuente de ideas y, por qué no, de motivación para empezar a experimentar.